En nom de la Pàtria, ser fiel, i Espíritu santi, amén. Intré vos al tarda i adèu col·lectivica lluventutim mea. Deus, i de la causa mea de gent no santa, a fomen nenícua doloso, héroe mea. Que a tu és, Deus, fruto de mea, cuare mea repulistei, E quarentrisis incedo d'una flit me inimicus, evit en luce en tuan, et en veritat en tuan, ixta me deduxerum, et aduxerum en monten santum tuum, et en tabernacula tua. Et introivo al tare tegui, a deum que letifica joventutin mean. Confite voltibi incitera Deus, Deus meus, quale tríces a l'anima e i quale conturvas-me, espera en Déu, queren a do confit aborri-li, salut a me i e deus meus. Gloria Patria Pàtria, filha de Espíritu i e Santo, secretar-me a princípio, no que em sempre, et en sécula a sécula un. Amén. Introivo al dèi, al Déum cultificai geventutim mea. Aiutò lo nostre, in nomine Domini, qui fugi Cielo e Terra, confite ordei onnipotenti, veate Maria sempre vigini, veato Michaeli Arcangelo, veate Giovanni Battiste, Santi apostoli, spieto e paulo, onnibusantis et boves frates, que peca venibis con etació ne verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia máxima culpa. I deo precor, veata Maria Sempar Virginen, veatu Micael Arcángelo, veate Joan de Bautista, santos apóstoles Petut Paulum, on e vos santes e vos frates, ora pro me a Dominum Deu nostrum. Miserator tui onnipotens Deus, et i mises peccatis tuis, perucat te a vita eterna. Amen. confitor te onnipotenti, veate Maria sempre a veato Micael Arcangelo, veate Giovanni i Battiste, santes apostoli e spetro Paolo, onnibus santes e tipi pater, que pecavenivis con etasione verbo e et topere, Mia culpa, mia culpa, mia massima culpa. Ideo precor vead Maria seon virginem, veato Michael arcangelo, veat in Johannes santos sanctus apostolus Petrus et santos omnes et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri onnipotens Deus i de misis pecatis bèsiris per l'educat vós a vida eterna. Amen. Indultèl-se a nos solucionem da remissionem pecaturum nosturum tribu nobis onipotens, en misericordia en Amen. Deus, tu conversos, vivificanos, e ples tua letà vitori in te, ostent de nobis en Domine, misericordia en tuan esaltem tu de nobis domine ex salute orationem mea et clamor meus ad te veniet domne subis cum ecunus spiritu tuo oremus ad te nobis quos sumus domine in quitae titas nostras ut saltam santorum purum per amor mentibus introire per christum domini nostrum amen Oramos, se Domine, per meritan santorum tuorum, quorum rica ex sunt etonium santorum, ut indulge peccata mea. Amen. Populusion, exce Dominus, venita salvantas gentes, ut auditum facem Dominus gloriam voci sue, in etisia cordis vestri quid regis Israel intendet, quid educis velutoven Joseph, gloria a Patria, Filio de Espiritu Santo, secuteran in principio noc en semper, et in secura seclorum, amem. Populusione, etse Dominus Venetas, salavantas gentes, et audita faci Dominus gloria en voci sue, neticia cordis vestris. Ciri eleisum, Ciri eleisum, Ciri eleisum, Criste eleisum, Criste eleisum, Criste eleisum, Ciri eleisum, Ciri eleisum, Ciri eleisum. Dominus Babiscul et con Tuo oremus excitadómini códa nuestrasstras preparandas uníñte tú y vías Uper ellos adventum purificatistivi mentivo serviré mere amor Qui sereñas con tí padre untate Es espírituitu santo de Esperonia sécul se Amén Lectura del libro el profeta Isaías. Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que para tu bien te enseña y te pone el camino que has de seguir. Ah, si atendieras a mis leyes, tu paz sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como los granos de arena los frutos de tus entrañas, como el polvo, y nada borraría, nada raería, tu nombre delante de mí. Salid de Babilonia, oíd dentro de entre los caldeos con canto de alegría, anunciad, pregonad la buena nueva, que llegue hasta los confines de la tierra, decíd. Rescata el Señor a su siervo Jacob, no tendrá sed en el desierto por el cual los guía, hará que broten para ellos aguas de la roca, abrirá la peña y botarán las aguas. Pero no hay paz para los malvados, dice el Señor Dios. Palabra de Dios Graduale Csiones peces de colis Deus manifeste, veniet, congregate i li santos ellos, qui ordena verum testamento, ellos super sacrificia. Letatus un inis, qui dictas un mi, in domum domine ivimus. Munda cor meona clavia meona, potes deus qui clavia isaia, profeta calculum das dignitou y también tu agrata mi exhalación de tiñare un santo evangelio en tu digno valia anunciare por Cristo en Dómino Nostrum. Amén. Dómino Nostro Viscum, et con Espíritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo ¿A quién compararé yo esta generación y semejante niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros, diciendo, «Os tocamos la flauta, y no habéis bailado, hemos endechado, y no os habéis dolido. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, «Está poseído del demonio». Vino el hijo del hombre, que comí y bebe, y dicen, «Es un comelón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores». Y la sabiduría se justifica por sus obras. Palabra del Señor. La sabiduría se justifica por sus propias obras. El amor de Dios es la obra de la verdad. El amor de Dios es la sabiduría divina, que es un conocimiento de las cosas divinas o de las cosas humanas a través de lo divino, para obrar una verdad conocida. Nunca la se sabiduría es una idea, una filosofía una mentalidad humana. La sabiduría divina es una obra divina. Una voluntad de Dios. Un camino de vida divino. Por eso hemos leído en Isaías: "Así ah, si atendieras a mis leyes". Tu paz sería como un río, no habría guerras, no habría luchas, no habría egoísmos y tu justicia como las olas del mar. Todo estaría en la rectitud, en el orden divino, en la armonía divina, cada cual tendría lo suyo. Tu descendencia sería como los granos de arena, los frutos de tus entrañas como el polvo. Los hijos del bien, los hijos de Dios, los hijos nacidos en la verdad, poblarían la tierra y la bendecirían con sus vidas y con sus obras y nada borraría nada raería tu nombre delante de mí ningún pecado ninguna desviación ningún error ninguna duda apartaría al hombre de delante de dios El hombre sabio es aquel que hace en su vida humana la obra que Dios quiere y por tanto vive en su vida humana la vida que Dios quiere. Y por lo tanto el hombre sabio sabe discernirlo todo no solamente en el mismo, sino en los demás, porque vive para el Espíritu de Dios, vive discerniendo espíritus. La generación actual, que es una generación perversa, que es una generación que vive enclavada, metida, en su propia mente humana, no sabe discernir espíritus, no sabe obrar lo divino en lo humano, no sabe buscar la voluntad de Dios en todas las cosas de su vida, vive una vida humana, natural, carnal, material, Y por eso es una generación perversa, es una generación sin espíritu, una generación que se pierde en las muchas cosas que tiene la vida y que son sin sentido. Porque en un mundo donde no habita Dios, sino que el príncipe de este mundo es el demonio, la vida humana, la vida mundana, es una vida de locura, una vida sin sentido, una vida de guerra, de luchas, de odios, una vida para la muerte y en la muerte se engendran hijos para poblar la tierra de muertes. Necia es esta generación porque no tiene la sabiduría divina, el conocimiento divino, para regir su vida humana. Necia es, y no solamente necia, sino perversa, porque apostata se aleja de cualquier verdad humana, natural, lógica, filosófica, para vivir, para posarse, para echar raíces en la abominación, en leyes abominables que merecen el castigo divino. Hoy el mundo es peor que Sodoma y Gomorra, mucho peor, porque se ponen leyes, se obligan a la gente a vivir lo abominable, a aceptar lo abominable, como es el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, etcétera Leyes que van en contra de lo natural, de la verdad natural, de la vida natural. Y la gente tan contenta, viviendo esa abominación. Y la gente no sabe buscar la verdad en su vida. Por eso, no solamente es necia la gente, sino perversa. Ha despreciado toda verdad para solamente estar en su gran mentira, en su gran engaño, en su gran sueño, de ideales irrealizables en su vida. La sabiduría divina es una obra divina que nace de un conocimiento divino. Y ese conocimiento divino se da al hombre a través de la gracia, a través de los dones del Espíritu Santo, Y un hombre que no es tan gracia, que vive en su pecado, un hombre que se pasa la vida obrando su pecado, obrando el desorden, obrando la muerte, la justicia, es incapaz de vivir sabiamente, según un consejo divino, según un plan divino, según un orden, una rectitud, una justicia divina. Y por tanto, el hombre que no tiene la sabiduría divina es un veleta del pensamiento de los hombres, es un juguete de los demás, porque va buscando aquella razón, aquella idea, aquel pensamiento que agrada a los demás y agrada a su misma mente. Hoy la gente vive de pensamientos bellos, de pensamientos positivos, y eso es ser un necio en la vida, eso es ser un estúpido en la vida y un idiota. No se vive de un pensamiento positivo. No se vive de una razón en la vida. Se vive de un amor divino. De una obra divina. Una vida divina. Quien vive de un pensamiento positivo vive su vida humana. Su obra humana y echa raíces en todo lo humano, sin un camino para las cosas divinas, sin un camino para entender las cosas espirituales, sin un camino para salvar su vida, su alma. Es lo que dice Jesús de esa generación, Vino Juan Bautista, que no comía, no bebía, se vestía pobremente, y esta generación lo llama loco. Y viene el Mesías, que come y bebe, y esta generación lo llama comedor, comilón, bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Gente necia. Gente estúpida, gente idiota, es la gente de esta generación. La persona que no sabe distinguir, discernir el espíritu que hay en otra persona, significa que es una persona que vive para su estupidez de vida. El estúpido es aquel que vive en su razonamiento humano, en su sabiduría humana y todo lo mide según su idea humana de la vida, según su juicio humano, según su opinión humana, según su ciencia humana. Estúpidos hay cantidad de gente en el mundo que siempre están dando vueltas a lo que hay en su inteligencia humana. El necio es aquel que vive sin hacer caso del conocimiento divino. Pero el, el, el estúpido es aquel que desprecia todo conocimiento divino para vivir solamente su conocimiento humano, su sabiduría humana. Y esta la pone como el centro de su vida como el norte de su vida. Son muchos los necios que al caer en el pecado se apartan de la sabiduría divina, pero no la desprecian, sino que por su pecado no miran el conocimiento divino y solo siguen un conocimiento humano de las cosas espirituales, de las cosas divinas divinas. Son necios. Estos necios pueden volver a ser sabios cuando entran en la gracia, cuando se confiesan, se arrepienten, porque la sabiduría divina, el conocimiento divino, se da al humilde de corazón al que quita su pecado, su soberbia. Hay muchos que siendo soberbios siguen siendo necios, que aunque están en gracia, permanecen en gracia, como no saben usar esa gracia, entonces son necios para muchas cosas espirituales y divinas. Y todo lo miden con su inteligencia humana, miden lo divino con su inteligencia, con su medida humana, son necios. Pero el estúpido es aquel que vive en su pecado y construye su vida según su pecado, sin atender a la gracia, sin volver a la gracia, y puede hacer cosas buenas en lo humano económico, Puede ser una buena gente en lo humano, pero son estúpidos en su inteligencia porque van buscando un pensamiento bello en la vida, un pensamiento positivo, una filosofía de la vida que no está anclada, que no está guiada por la verdad divina. Por eso estúpidos hay cantidad de gente abierta. En el mundo Gente que vive en su pecado sin atender a la gracia, sin atender a Dios, hay cantidad de gente. Y estos todavía se pueden salvar porque pueden volver de su pecado, se pueden convertir a Dios, a pesar de su estupidez, de su ciencia humana. La sabiduría divina se justifica por sus propias obras. No se justifica por los pensamientos de ningún hombre. No se mide por las razones o por la vida o por el estilo de vida de los hombres. El que es sabio según Dios hace las obras de Dios la voluntad de Dios y esa voluntad divina solamente se puede medir según la mente de Dios. Nunca una obra divina se puede medir según la mente del hombre. Por eso veían a San Juan Bautista y lo, lo, lo ya, le llamaban loco, demonio, miden las cosas divinas con su mente humana, entonces siempre yerran, siempre caen en la mentira. No son sabios, el sabio mide la obra de un hombre con la mente de Dios, y por eso sabe llamar a San Juan Bautista como enviado de Dios, como profeta, Dios. La sabiduría divina se justifica por sus propias obras, no por la inteligencia de los hombres. No se es sabio según la inteligencia del hombre, según la ciencia del hombre. No se adquiere la sabiduría porque los hombres piensan o hacen filosofías, o buscan una inteligencia perfecta en sus vidas. Porque razonan mucho o meditan mucho, así no se adquiere la sabiduría de Dios. Por eso el que va a la oración, lleno de muchos pensamientos humanos, no hace oración. Porque no permite que Dios le hable, no permite que que Dios le muestre su voluntad, su camino en su vida humana. Dios da en, en la oración la sabiduría, la sabiduría al hombre, el conocimiento de todas las cosas humanas, conocimiento verdadero, que el hombre lo tiene, sin que él mismo tenga que buscarlo con su razón. Dios se lo da al humilde de corazón. Pero el hombre que está metido en su razonamiento humano, en su filosofía de lo humano, en su dar vueltas a todas las cosas humanas, sin atender el conocimiento que viene de Dios, el conocimiento divino, porque vive ahora, en su pecado, vive para el mundo, entonces ese hombre es un necio y es un estúpido. Apoya a su vida en una ciencia humana, en una sabiduría humana, y después le pasa como a los griegos, llama Dios a cualquier cosa. Como los griegos tienen muchos dioses, que no valen para nada. dioses que ha creado la mentalidad del hombre. Y los griegos tenían mucha sabiduría y practicaban muchas virtudes humanas, pero todo era humano. Había griegos buenos en su sabiduría que buscaban algo más que la ciencia humana. Esos griegos eran sabios, porque iban buscando lo que el hombre no podía dar, pero había muchos griegos que en su ciencia humana eran auténticamente estúpidos, estaban sumergidos en su mente humana, en su filosofía humana, en su razonamiento humano y no atendían a la verdad de la vida a la obra de la verdad divina, al amor divino. Esto le pasa mucho a esta generación de hoy, que es perversa. No solamente es necia y estúpida, sino que es idiota, está loca, está ha abominado de toda verdad, incluso la humana, de toda ciencia humana, para seguir... Una ciencia perversa, una filosofía perversa, para darse leyes perversas, en donde nada de lo humano tiene valor. Solamente la gente vive buscando un sueño en su cabeza, una idea en su cabeza que es irrealizable, que es abominable. Y eso es ser idiota. Y son muchos los idiotas que están en los gobiernos del mundo, que viven solamente en su ideal kantiano que no se puede realizar, que no tiene fundamento en la realidad de la vida. pero buscando un orden mundial que no se puede hacer sino imponiendo esa idea a los demás idiotas. Y para imponer esta idea hay que hacerla a través de la guerra, de la violencia, de la destrucción, de la perversión de todas las cosas, que es lo que estamos viendo en esta generación actual, en este mundo actual, todo está pervertido, todo está corrompido, todo está todo vive en la muerte y para la muerte. No hay camino en esta vida que vemos, no hay un sentido a la vida en este mundo que contemplamos, porque la gente vive en la perversión de sus inteligencias y en la perversión de sus voluntades. Y eso es la abominación de la desolación. El hombre ya no razona la verdad, ya no busca la verdad, sino que busca una idea en su mente que después no puede poner naturalmente en su vida, sino que tiene que imponerse a sí mismo esa idea e imponerla al otro a través de la violencia, a través de la mentira, del engaño, a través del error, Y eso ser perverso en la inteligencia pues es despreciar incluso la verdad lógica. La gente vive un sinsentido en su mente con la mente rota, ya no sabe meditar, ya no sabe ver con su inteligencia nada, todo lo pervierte, todo lo malinterpreta a su gusto, según todo lo acomoda según su vida, sus obras en la vida, perversión de la inteligencia y perversión de la voluntad. La gente vive solamente para su capricho en la vida. Ya no vive buscando ni siquiera una voluntad humana buena, una obra buena, un deseo humano bueno. La gente vive para una obra perversa en la vida, para su deseo humano pervertido, para su placer humano pervertido, para todo lo que suponga perversión, y eso es la idiotez perfecta en la que viven mucha gente en este mundo. Viven para hacer un mal perfecto y llegar a la cumbre de esa perfección, con la avaricia, la usura, la lujuria, etcétera que son los pecados principales para llegar a la perversión en la voluntad. Esa casta de sabios que quiere regir el mundo con un gobierno mundial son gente perversa en su inteligencia y en su voluntad. Son gente idiotizada por una idea que tienen en su mente, una idea que no es real, pero que la quieren imponer a todo el mundo a base de muchas cosas, de darle vueltas a todos los asuntos humanos y que por fin la acabarán imponiendo, pero con una guerra mundial, no de otra manera. Dios nunca impone su verdad, sino que Dios muestra la verdad y la verdad se obra por sí misma. No hace falta imposiciones de nadie. El hombre es libre, en encuentra libertad en la verdad. Pero cuando el hombre vive una mentira y quiere imponer esa mentira, no descansa hasta desesperar verla realizar en los hombres, pero a través de la maldad, del odio, de las guerras, de las violencias, etcétera Estamos en un mundo totalmente perverso en que la gente se cree sabia, se cree justa, se cree importante, se cree buena y decir a la gente que es idiota o estúpida o necia se ponen como Se rasgan las vestiduras, porque la perversión en la inteligencia y en la voluntad lleva al hombre a ser, a creerse Dios sobre la tierra. Y no hay quien toque a los hombres, no hay quien le diga nada a nadie, porque se creen dioses, se creen sabios, se creen justos por lo que piensan, por lo que investigan por lo que viven, y lo que piensan, lo que viven, es una perversión espiritual, humana, moral, natural y material. Dominus Babiscum, etcun Espíritu Tuo, oremos. Deus, tu conversus, verificanos, e presia l'etabitur in te, os ende Domine, Misericordia i tu m'han, i salutari da tu m'han de novis. Súti pe sante Pater, on i potès, etterne Deus, ac i m'acculat a nostri, quonego en tineus famulus tu, tivi, deo meu vivo et vero, per dinumerables peccates et ofensiónibus, en el gantibus meis, e pro onibus circumstantibus, et pro onibus fidelibus cristianes, Pesat cu defuntis, ut mi et ilis proficiat salutin in bitan eternan. Amen. Deus, cui manes sustanciam eternitate mirabiliter contedisti, et mirabilius reformasti, tan ovis per ius aqua divinem misterium, e ius divinitatis consortes, cua humanitatis nostre fieri deniatus es, paticens Iisù Christus, filius tuus, domenus nostre, qui te convivite rene, enuitat i reine, inuitate, e Spiritus, Deus peronia, secular saeculorum, amém. Offerimus, divi domine calicens salutades, tuande precantes clemencian, ut in conspeto divine majestatis tue, por nostre tu saluti, con odores augitatis acendat, amém. In spiritum militatis et in animo contrito, Fui Domine, e fia sacrificium nostrum, in conspecto tu odi, ut placiativi, Domine, Deus. Veni, santificat, l'onipotens, Eterne, Deus, et benedic, o sacrificium tuum santo, nomine preparatum. Lavavo inter interinocentes manos meas, et circundavo altare tuum, Domine, Utadiam voce en laude et en arren diversa mirabilia tua, Domine de lex y de corundomus tue, Elocum habitaciones glorie tue. Ne perdas con impes Deus anima mea, Et con vidis sanguinen vita mea. Incorumaribus iniquitatis un, Dextra de eorum repetaes moneribus. Ego autem inocencia mea ingresus un, Ritmeme em miserere me. Pes meus estic indiretos, in Ecclesis benedicam te, Domine. Glòria a Pate de Filho de Espíritu e Santo, siguteran in principi, noc en et in sécula a amen. Amém. Soci pesa a quanti vi oferrimus, o memoria en passiones, resurrecciones et atenciones Jesucristi, Domini nostri, et in l'horem veate Maria, seu pare virgenis, e veate Joanis Battiste, e santron apostuorum pete et pauli, et historum, et ognem santorum, utiles profiteat noren, novis autena salutin, et ili pro novis cedere digneture in celis, quona memoria nagimus interris, per eunt en Cristum Dominum nostrum. Amén. Orate, frates, ut meona vestrum sacrificiun acceptable fia pudeon, Patre onnipotente. Sucipe a Dominus sacrificiun demanevus tuis, at laudan de gloria, nomine sue, at utilitatem cuca nostran, tutusca Iglesiae sue sante. Amén. La care sin domine, humanitatis nostre, precibus et hostis, et uve nula, supentum sufragia, meditorum, tuis novis ocurre, presidis. Per Domnit nostru, Jesucristo, Filium Tu, quitte com i vitres, regna in tot Espíritu Sant i Deus peronia, secula, secularum. Amen. Dominus boviscum et con Espíritu Tuo, Sursum corda, vavemus ad Dominum. Gràcies hagamos, Domino Deo nostrum, dignum e giustum és. Veredignum e giustum és, e cun exalutare nosti vissem per i tu vici gràcies sagere, Domine Sante, Pater, Onnipotens, Eterna Deus, qui cun unito figlio Tuo, Espíritu Santo, unus és Deus, unus és Dominus, non in unio singolarità e persone, set in unio singolarità e sostanze, quotenne di tua gloria, revelante te, credimus hoc de figlio tuo, hoc de Espiritu Santo, sin sentimus, in differenza discrezione sentimus, ut in confesione vera sem peter necuititatis, et in persone propietas, et in essencia unitas, et in majestate doretor recolitas, quan laudan angeli, ad quarkangeli, cherubim cocica serafim, que nocesan clamare cotidie una voce dicentes. Santus, santus, santus, Dominus Deus avaot, plenissum celi a terra gloria tua, osana in el Celsis, benedictus qui venit in nom de Domine, osana in el Celsis. Dei, iitur per Jesum Christum, Filium tuum Dominum Nostrum, supplices rogamus aptissimus, ut et avias et venericas, et dona, et munera, santa sacrificia elevata, in primis quot epi offrimus pro ecclesia santa catholica, quam pacificare Custodire, dire ad tornare regis veneris totor veterarum una cum famulo tubo pa nostro benedito 186 et antistes nostro et toni sub orthodoxis et catholicis et apostolicis fide cultoribus memento domine famulorum famorumque tuarum Etonio circunstanciom corrom tibi filis cognitaes en auta devotio, procibus tibi oferimus, volcuit tibi oferum, hoc sacrificium laudis, procés qui omnibus, protencionen animarum suarum, por espesalutis et incomoditatis sue, te vique redon vota sua, eterno Deo, vivo et veron. Comunicantes, memoriam, venerantes, imprimis, glorioses, e amparviginis, Marie, tenitricis, Dei, e Domini nostri, Gesù Christi, sedat viatorum, apostolorum, ac martirum, tuorum, Petit, Pauli, Andrei, Giacobi, Giovannis, Tomei, Giacobi, Filippi, Fartolomei, Matei, Simone, Setta, Dei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Larenci Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosmeth et Damiani, et ognion Santorum Tugorum, quorum meritis precipus e concedas, otim omnibus proteccions tuem moniamor auxilio, pregúnta en Cristo, Domnum nostrum. Amén. Acgegitur doblacionen servitutis nostre, sed escunte, familia tua, coesumus, Domne, o placatus a cipias, dies que nostros in Tua pace disponas, at que a la nación en nos seripi, et in el torum tuorum lluvias crerum verari, per Cristum Dominum nostrum. Amén. Con oblación en tu Deus inónibus quesumus, benedictan, ascritan, urratan, racionabile, acetabilenque, facela de nielis, un novis corpus, et sanguinis fia delettissimi, fili tui, Domine nostri, Gesù Christi. Qui, prida quam patretur, acepit panen in santas, ac benables manus suas, et levatis oculis in cielo, at Deum Patren Suo onnipotente, tiv gracias sagens, benedicit, fregit, de coup de type le sus indigens atcipite et manducate et soc ones og es in corpus meum simile modo post quanch natunes atcipit se to un precarum calicen in santas ac peroles manus suas identi vigrace sagens vradixit te discudit plus sui dicens accipite et bibite esse omnes ique in calice sanguinis mei nove ad iterintestamenti mistitum fide qui popovis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum Ecco tu cusco en facilitis i mea comemoració en facetis. Un des memores, Domine nos servitue, s'edrepleix, tua santa, justi, christi, fili tui, Domine nostri, tan vea de pasiones, nec et ad infelices resurrecions, se et in celos gloriosi accensionis ofrimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis agdatis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem santum vita eterne, et calicen salutis perpetue. Supa que popixio axereno vulto respice de lineris, et accetta vere si cu te accepta vered munera puri tuigius justiabel de sacrifici un paterca nostri avrai, et cultivi ott li sumus, sacerdos tuus melquisedec, santo sacrificium, immaculatan ostiam Supetest rogamos on l'hipotes de Deus, lluvec per ferri, per mano santi angeli tui, in sublime altaretum, in conspeto Divina Majestatis Tue, ut quodco essa caltares participazione, Sacro Santo, Fili Tui, corpus ex sanguene sun serimus, oniva naciona in celesti, et gracia repliamur, periuntem Christum Domurum nostrum. Amen. Memento Amen. esiam, Domine, a famulorum famulorum quetuarum, qui nos peceserum con signum no fidei, et dormion in sonno pàcis. I sis indominet onnibus in Cristo, que lo locum refrigeri, luces del pàcis, ut indúgiat el precamor, per de ond en Cristo, un domini nostrum, amem. Novis quoque pecatori vus, familiis tuis, de molt de miseració, entubar un esperantibus, parten aliquant, i solitats dones d'Ineris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Giovanni e Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, feritate perpetua, Agatalucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, i tonibus santis tuis, i en raccorda nos consorcium, non estimator meriti, sete venie, que somos la dito ademite, per Cristo, Domino nostru, amén perquè ognia Domine sempre bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas novis. Per això, et con et iniso, in això, estivide o Pate onipotenti, en unità de Espíritu Santi, onis honor et gloria, per ognia secula, seculorum. Amén. Oremus petit salutares vos moniti et divinae institutioni formati audemus dicere pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum ad veniam regium tuum fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra pater nostrum cotidianum panem hodie et dimitt nos in vita nostra Siquiton en nos dimitibus in debitoribus nostris, en nos inducas in tentazione, se libra a nos amalom. Libra domine af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente, veata, trudiosa, seam par vigine de genetrici Maria, com beatis apóstolis tuis Petro et Paulo a tu que andrea et onnibus santis, dopo piscio paci in dievus nostres, dopo misericordia i tui aiuti, et a pecatus imisem per libere, et a onni perturba sionem securim. Pereuntem Domine nostru, Iesu Christo, Filiuntum, quitte convivitem regnion et a te Espiritu Santi, Deus peronia, secula, seculorum. Amen. Paxi Domine, sin semper popiscum, et cum spiritu tuo ecumixio e et consacra corpus et sanguinem dominum nostrum Jesu Christi fiatcipientibus nobis in vitam aeternam amen agnus dei qui tollis peccata mundi miserere nobis agnus dei qui tollis peccata mundi miserere nobis agnus dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem Domine Gesù Cristo, cui estis ti apostolis tuis, pacem linkovis, pacem mihi donovis. De respitias peccat mea, sede fide in ecclesia tua, quaque secundum voluntatem tuam pacificare et panora digneris, qui vis actranies deus per omnia secular, secularum. Amen. Domine Gesù Cristo, fili Dei vivi, qui es voluntate patris Coperante Espíritu Santo, per mort en Tuan mundo eficazte, livrame per hoc saco santo corpus e sangue de Tum, ap omnibus iniquitatis meis, et universis malis, fac-me Tuis sempre in remandatis, et a Te nunca separari permitas. Quecun ode Déo Padre, Espíritu Santo, Viesa Regnias Deus in sécula séculorum. Amém. Per te su corporis tui, Domene, Jesu Christi, quot ego indignus me represumo, non ben proveniat indujition et condenacione, se protopetate prosit mi, adotamentom entes et corporis, et amedalam percipientam, que i visi regnias con Dio, Padre, inedate Espíritu Santo, Dio esperonia, saecula, saeculorum, amem. Panem celestia, cipiam, en nomine Domine, Amem invocavo domine no és un dis domine no és un dis domine no és un dis o tin sutettum meuum set tant un divero esabitur anima mia corpus domini nostri jesucristi costs animamea invitan eternan amem Quere Domino pro olnibus, quere tibut mi, calicens salutaris accipia de Nomenem Domine invocavo, laudas invocavo Domino, et ath inimicis meis salvus erum. Sanguis Domine nostri, Jesu Christi, gustuiat anima mea, in bitan eternan. Amen. Cotores unsimus, Domene, purament decapiamus el demode temporale fianovis novis remedium, sempre Corpus dum, Domene, cot unsi, et les angunes quen potavit, aderavit celibus meis, et prestat, utim me, no remaniat celerum macula, quen pura e santa refeixerum sacamenta, Qui vivis a reina sin sécula, séculorum, amem. Dominus poviscum et cune Spiritu Tuo. De Lusalén surge et està in excelsum, et vida i judocunditatem quavènit tivi a Déo Tuo. Oremus repletir civuts spiritualis alimoniae surpreceste Domene de Precamur, utuius participazione misteri docias nos terrena despicere et amare excelestia. Per Domnum nostru, Iesucristo, Filiun Tum, cu te convivitai rengentat i Espíritus Sancti, Deo esperonia secula seculorum. Amén. Dominus vabiscum et cun Espíritu Tuo, ite misaes, Deo, gràcies. Placia activis, eternitatis, sosecchio en servitutis me. Et præstatus sacrificium quot oculi stui majestatis indignos hortuli tibi sit acceptabile mique et toni vos proque vsit hortuli site misericant del popissabile per Christum Dominum nostrum amen Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius amen. Vabiscum, et Spiritus Sanctus amen Domino soviscunt et cum spiritu tuo in isio santi evangelii secundum joane, gloria al tivi domine. In principio era verbum, et in verbum era apul Deum, et Deus era verbum. Oc eran in principio apul Deum, onia per iso fatta sun. Es in iso fatun es in il, quat fatun es, in iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et in ebre ea non comprenderum. Fuitum omisus a Deo, cui nomen era Joanes, ic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumene, ut onnes credem per ilum. Non era lillux, sed ut testimonium periveret de lumene. Era lux vera, quea illuminan onen homenen venente inuc mundum, in mundu erat, et mundus per iso fatunes et mundus eon non coniovit, in propria venit, et sui eon non receperum, quod quo autem receperum eon, tendite is potestate filius Dei fieri, is qui creont in nomine eius, qui non ex sangunes, in eces voluntate carnes, in eces voluntate vili, seces eteo natisum. Et verbo caro factunes, et habitavid in novis, i e viu múscul de negus glorian gloria quasi ogni Patre, patria non gracia et inferitatis deo gracias